Un partido de, de alto goleo, donde nosotros tuvimos la altura, creo, ofensivamente. Nos faltó, me parece, hay un momento clave donde anotan eh, muchos tiros repetidos en un partido cerrado. Y nosotros fallamos. Y ahí se, se hace una pequeña brecha donde empezamos a atacar en, debajo del marcador. Y... Y no pudimos notar para poder estar que el partido se haga un poco más cerrado y estábamos a 3, a 4 y no podíamos ponernos un poco más cerca. Creo que el balance eh, lo considero bueno, no estoy para nada disconforme. Me parece que deberíamos defender un poco eh, mejor en algunas situaciones y me parece que sufrimos un poco la falta de... De, de rebote porque anotaron muchos puntos de segunda oportunidad en, en en este rango de puntos ellos hicieron 16 puntos de segunda oportunidad y creo que ahí no fuimos contundente para cerrar algunas buenas defensas que hicimos y después nos metieron un tiro eh, creo que en, en ese lapto en ese en esa faceta del juego están lo, los cinco puntos eso que, que por los que perdí sufrieron también mucho la zona en la zona pintada ¿no? con el poderío de roberto acuña y diego romero es un aspecto débil este de san martín yo no sé si es un aspecto débil ellos tienen más altura nosotros en el primer tiempo eh, tratamos de que de que sus jugadores exteriores no conviertan de tres puntos lo logramos en el segundo tiempo ya ellos hicieron creo que 11 triple eh, no 11 eh, triple en el segundo tiempo en el primer tiempo ya habían hecho tres ...y ahí se desfasó un poco el tema... ...y dejaron de anotar los interiores... Eh, ...yo no sé si yo llegaban a 100 puntos... ...y seguían metiendo puntos los jugadores interiores... ...por cantidad de posesión... ...y porque vale 2... ...yo creo que ellos lo, lo que hicieron bien... Es, ...es cambiarnos un poco la dinámica... ...y, y empezar a ser efectivos de 3 puntos... ...que no lo habían sido... ...entonces el partido era una proyección de 80... ...cuando le empezaron a meter de 3 puntos... ...nosotros también metimos de 3 puntos... ...pero cambió la proyección y no creo que era tanto un sufrimiento porque es una batalla de un lado u un otro y también nosotros sabemos que ahí a lo mejor físicamente estamos un poco eh, somos inferiores a Romero y a Cuña pero batallamos bien y combatimos para que en el segundo tiempo no nos pase y se abrió otro lugar. Lo bueno que hacían adelante no había forma de pararlo en la parte final del partido en el último cuarto No había forma, del otro lado castigaban sea como sea gimnasio Sí, nos castigaron en situaciones, en, en momentos clave del partido Con dos o tres tiros a repetición O una racha, donde nosotros no la pudimos seguir a la racha Para ver quién era el primero que fallaba, fuimos nosotros los primeros que fallamos. Por ejemplo el 2 y 1 de Vega, el triple sobre, la, sobre el reloj de Buendía Un tiro de poste bajo también de Vega y un 2 y 1 de Vega cerca del sexto Contra un par como Emiliano, que es un excelente defensor una jugada media fortuita porque la tira dándose vuelta ni siquiera fue una jugada de distracción de, de Basabe pero son puntos que te duelen cuando nosotros no podíamos notar nada <coughs> y eso también abrió una pequeña brecha que te hace atacar con otro con otra mentalidad bueno no atacando vení muy entusiasmado porque te va bien y en ese momento cuando abren la brecha nosotros ahí perdimos un poquito de la mentalidad de, de poder ganar el partido de creer que podemos ganar te vio bastante molesto en esa última acción, la infracción que se cobró a Jonah, a, sobre Jonathan Treise, ¿fue por el desenlace del juego nomás? No, no, no, una acción, no, no, no, me parece que los árbitros cobraron bien, es una acción porque me pareció que se demoró un poquito, pero es porque yo ya estaba pensando que estaba el partido perdido, estaba más enojado por eso que por otra cosa, no pasa nada. Bueno, más allá de esto, hablabas de, de una especie de balance positivo, de, de que no te vas enojado por cómo jugó el equipo, tal vez la derrota, pero, pero conforme. No, no, eh, sí, a mí lo único que me conforma es ganar, pero también siempre retrato de, de rescatar lo positivo porque es la, es la clave de la conducción, esto es muy largo, este es el primer partido. Nosotros veníamos de hacer unos partidos un poco trabados con 2 de 20 de tiro de tres puntos en, en Instituto, partido también de altísimo eh, carga emocional y venimos a nuestra cancha, hicimos 95, 14 triples, 60% en triples, o sea, nosotros salimos de los lugares donde tuvimos problemas, los remediamos, pero siempre tenemos un rival adelante, y nos tocó, venimos de jugar con Instituto, ahora nos tocó jugar con Comodoro, me parece que estamos a la altura de los equipos que están aparentemente un poco un escalón arriba nuestro, me parece que estamos a la altura, no me conforma perder, porque esto es profesional y acá lo único que vale es terminar un punto más que el rival. Pero también la altura eh, se gana con kilómetros, con rodaje, con, con tiempo y en ese sentido por ahí esos rivales tienen ese, esa diferencia. Sí, sí, hay una historia entre muchos jugadores de ese equipo. Ya hay una prácticamente en los últimos 4 o 5 años una mística en, en Comodoro Rivadavia que la están transformando en éxito deportivo. Y vienen de ganar las regatas, ahora no ganan a nosotros, están marcando un camino y una tendencia. Eh, el sábado rival al que ya conocen como para tratar de empezar. ¿no? Sí, sí, nosotros nos vamos a preparar como nos preparamos para todos los partidos. La Unión es un rival muy respetable porque tiene jugadores de mucha jerarquía, que no arrancó bien y terminó muy bien. Y nosotros vamos a ser eh, vamos a pre va vamos a esperarlo acá, listos para competir aunque sea un ratito y y, sí. y el tema de, de, del, del interno que te vamos a preguntar hasta que venga por ahora nada ¿no? les prometo que les digo cuando venga eh, estamos como ya dije varias veces en la evaluación es eh, un poco más de la um, económica que porque, y también eso influye en el nombre y estamos tratando de hacer algo que la, la dirigencia pueda afrontar y no eh, no comprometer el presupuesto de este año Y, y bueno, pronto les diré si hay alguna novedad.